Ya son las 11 y 33, ahí comenzaron los sorteos de la quiniela de hoy, pero nosotros vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las últimas novedades en cuanto a lo policial en la ciudad de Saladillo. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buen día, Carlos. Eh, sí, en el día de ayer eh, se toma conocimiento a través del cinturón mejorado de que en la calle Posadas eh, una persona que estaba en la puerta de su domicilio eh, ...fue sustraída una cartera por dos jóvenes que circulaban en ciclomotor. A raíz de, de esta llamada se inicia eh, la búsqueda de los causantes... Eh, ...lográndose visualizar en la calle Moreno que circulaban dos jóvenes... ...de similares características en un ciclomotor... ...los cuales, eh, eh, lejos de acatar la orden de detención del, de la patrulla policial... Eh, ...inician una huida por distintas calles de este medio logrando se interceptar eh, a uno en el ciclomotor sobre la calle 12 de Azul y luego circular algunas cuadras en contramano, un menor de 17 años y el otro de 16 años que había salido, que había huido corriendo eh, en dirección contraria. Estos dos jóvenes no fueron encontrados con elemento alguno de los denunciados como sustraídos, no obstante, han sido identificados en el marco de la causa que, en primer lugar, se le ha dado intervención a la Fiscalía número 2 a Carlos del doctor Alberto Saramone. Uh -huh, Eso a fue lo que sucedió en el día de ayer, Carlos. Muchísimas gracias por el contacto, comisario. ¿eh? Gracias Hasta luego. a usted. Chau. A Ahí estábamos con el comisario Darío Almendros y las novedades de último momento en la ciudad de Saladillo. Vamos.